Contame de qué será toda la reunión con el municipio. Bueno, la reunión con el municipio, venimos trabajando ya del mes de febrero en el lanzamiento de un programa socioambiental que se llama Cultivando Agua Buena. A raíz de eso, hoy que es el Día Mundial del Agua, vamos a empezar a realizar actividades con los chicos y con la comunidad del centro vecinal Distrito Norte. bien